Muy bien, muy bien. Un gusto estar en contacto contigo y ver cuál es este el tema económico de esta mañana o los temas. Bueno, bueno vamos a, a, a comenzar con un informe que la Cámara de Comercio publicó hace algunos días sobre la actividad económica de ese rubro. Estamos hablando de servicios, ¿verdad? de comercio y afines. Concretamente el tercer trimestre, la actividad en el tercer trimestre del año 2023, estamos hablando julio, agosto, septiembre del 23, que ha sido el trimestre más duro para este sector. La Cámara de Comercio eh, entrevistó a 543 empresas eh, asociadas y algunas no asociadas, pero vinculadas a la Cámara de alguna forma, 774 locales comerciales correspondiente a estas 543 empresas un número que es significativo, por más que no este, por lejos no es ni la mayoría ni la unanimidad de las empresas, pero es significativo el, el, el análisis que se le puede hacer a los distintos sectores o subgrupos de este informe, concretamente de 20 rubros este, en los que se desagregó esta encuesta, estas 543 empresas, en 13 de ellos, o sea, 13 en 20 cayeron En las ventas reales estamos hablando de volúmenes verdad cantidades concretamente la caída fue de un 2,8 por ciento y acá se distinguen algunos grupos de otros en el sentido que algunos de ellos pasaron de el trimestre anterior positivo o sea de crecimiento a negativo y algunos a la inversa por ejemplo supermercados que el trimestre eh, próximo pasado anterior segundo trimestre del 23 hoteles que habían crecido habían tenido un saldo positivo bueno los dos cayeron supermercados cayó un 3,9 por ciento en ventas hoteles 1,1 por ciento en ventas también el número de habitaciones mientras que hay otros que pasaron de negativo a positivo caso concreto construcción ferretería pinturería 1 de crecimientos juguetería 0,8 ciento y seguridad que fue la que más aumentó 3,5 por ciento servicios de seguridad Si distinguimos Montevideo del interior, bueno, el interior había sido el que había recibido más golpes en los últimos trimestres en cuanto a las ventas del comercio. Se revirtió un poco la situación, Montevideo cayó un 2,6%, el interior en promedio 1,6%. Los sectores, los rubros más golpeados que ya vienen en tres trimestres consecutivos a la baja, o sea, todo el año 2023 a la baja, han sido ventas de productos de cuidado personal, por obvios motivos, acá tenemos la competencia con Argentina, que la deja eh, por lejos mucho más barata, muebles, accesorios del hogar, electrodoméstico ópticas, informática, librería y papelería. Todos estos rubros en todo el año, desde el primero de enero hasta hoy, han venido con un trimestre tras otro en el terreno negativo. Los minimercados, a su vez del sector este supermercados y venta de alimentos, son los que más han sido golpeados 4,8% negativo en el último trimestre. Eh, el efecto argentina, que es hacia donde vamos, bueno, sin lugar a dudas, ya lo hemos hablado varias veces, este ha sido fundamental, ha sido muy importante y acá se reflejan los números. 6 de cada 10 comercios de, de este encuestados, entrevistados, han manifestado que se siente de alguna manera afectados por eh, la emigración, la migración de sus ventas hacia Argentina. O es sea, un 60%. 35% de ellos, 35% ha sido muy importante, mientras que en 23% considera algo importante, pero también importante. Eh, finalmente, perspectivas para el próximo trimestre. Bueno, eh, No hay muchas expectativas positivas de la situación que Argentina se tiende a mantener, de hecho, si bien el dólar en Argentina, el blue, se detuvo en cuanto a la suba, quedó en el entorno de los 990 mil dólares desde el, el lunes de la semana pasada, del feriado de la semana pasada, en donde fue el primer día post-electoral, Eh, no hay perspectivas de que esto se revierta en el corto plazo definitivamente este trimestre también se estima que va a ser muy parecido al anterior con una, un cambio marginal eh, y, y también se publicaron a propósito de estos datos este, de argentina la inversa o sea el, el indec argentino eh, publicó datos de aquel lado o sea qué es lo que está pasando En argentina Y tenemos algunos datos que también son interesantes, porque por un lado estamos viendo esto, ¿verdad? el principal eh, fuente de turismo para Argentina, base a todo lo que estábamos viendo, turismo de compra, ha sido Uruguay. O sea, Argentina de enero a septiembre eh, recibió 5,3 millones de turistas. Total gastado 3.710 millones de dólares, eh, estimó el INDEC. El principal eh, origen es Uruguay Los uruguayos fueron 21,3% Seguido con Brasil, 19,4% Chile, 18,9% Claramente el turismo es de compra ¿sí? Todos los países de la región Curiosamente, la salida de los argentinos Es totalmente diferente El principal destino no es Uruguay Es Brasil 17,1% de los turistas argentinos Fueron a Brasil El segundo rubro, 16,3% Es Europa tercero está Paraguay, 14,3% y en cuarto Uruguay recién aparece Uruguay, 11,6%. O sea, somos los principales eh, emisores de turismo a Argentina y somos el número 4 en cuanto a recepción de argentinos en este, en nuestro país. Eh, el último dato es el INDEC está estimando que en lo que queda de este año se espera, o sea, el resto del año, en octubre, noviembre y diciembre, que se llegue de los 3.710 millones de dólares a los 5.000 millones de dólares en total, el total de eh, turismo eh, receptivo eh, en Argentina. Repito, fundamentalmente eh, centralizado en la región Uruguay, Brasil y Chile. Eh, es un dato no menor que además, como para colmo de males, es algo que ya se veía venir, El, el AFIP, eh, eh, el gobierno argentino, elevó el impuesto al consumo turístico en el exterior y hoy en día el dólar prácticamente, el dólar este blue para turistas, si alguien quiere gastar en el exterior con tarjeta, le cuesta un poquito menos que el blue, 731 pesos al día de hoy, probablemente esto vaya este, aumentando a medida que cierre este año. Eh, bastante más de lo que tenía el año pasado, pero era una medida de que era bastante predecible, o sea, poco a poco el mercado cambiario argentino se va a ir alineando de alguna forma u otra al Blue y podrá quedar el oficial, una especie de subsidio, alguna importación, habrá que ver si el próximo gobierno hace algo de eso, aparentemente no lo haría paulatinamente probablemente estemos eh, convergiendo hacia una a un tipo de cambio más parecido al Blue que al oficial que tenemos hoy. Una síntesis de, de los datos que tenemos para comentar hoy, Jorge. Eh, bien, y siendo a, a, a lo del trimestre que eh, eh, próximo que hablabas, ¿qué, qué meses comprende Octubre, noviembre y diciembre. Octubre, Primero de octubre, octubre el 31 de diciembre. No, porque si no se podía entender que estabas hablando de diciembre, enero y febrero, y eso ya confunde un poco también la ecuación, ¿verdad? Sí. Exactamente, no. Eh, de lo de la temporada cruda y pura nuestra va a comprender los últimos 10 días, aproximadamente, desde el 20 de diciembre, 25 de diciembre, hasta fin de año. Claro, claro. Otra cosa, yendo a lo, a lo de la situación de Argentina, que, bueno, tanta expectativa nos genera a nosotros también, Eh, sí. Repetimos un poquito más o profundizamos un poquito más Eso de que se acercaría la cotización más lo, al, al blue que lo que dice la pizarra ¿Cómo es eso? A ver Sí, el turista paga con tarjeta de crédito en el extranjero Y tiene que pagar un impuesto Que anteriormente era entre el 5% aproximadamente Y cuando liquidaba, liquidaba al oficial, tenía una serie de topes, pero el tope lo liquidaba, dentro de ese tope lo liquidaba al oficial. Hoy en día, cuando vaya a hacer eso con este nuevo aumento de tributario que ha tenido, lo va a liquidar a 731 pesos, 735 con el cierre de ayer. Eso quiere decir que está mucho más cerca de los 900 o 1000 pesos que está el Blue que de los 360 o 400 pesos que está el, el oficial. O sea, eh, a medida que avanza el tiempo, daría la impresión que Argentina está reconociendo que el tipo de cambios va a ser definitivamente más parecido al blue que al oficial. Daría la impresión y en ese sentido creo que el próximo gobierno también está comulgando con esa idea. A ver si entendí. El 11 de diciembre vamos a mirar la, la cotización y vamos a encontrar un dólar oficial actualmente muy cercano a lo que hoy es el, el dólar blue? ¿Eso es lo que me querés bueno, decir? No, sí, no, no sé si el 11 de diciembre, Jorge, pero vamos a ir eh, poco a poco, y no creo que sea de un día para el otro, pero creo que vamos a ir paulatinamente hacia, hacia, ese, hacia esa cotización, hacia un dólar más realista, más de mercado, que el oficial que tiene hoy el Banco Central. De a poco, no sé si va a ser en, en meses, en semanas, Pero vamos a ir notando que la devaluación va a ir cada día más próxima a la, el tipo de cambio eh, paralelo, que es el blue. ¿Y el blue desaparece? Y en definitiva, cuando se termine de, de implementar el plan económico del próximo presidente, definitivamente eh, entiendo que va a desaparecer. Vamos a ver cuánto demora en eso, ¿no? pero creo que es la idea. ¿Y este proceso qué tipo de inflación o qué niveles de inflación puede provocar? Bueno, va de la mano, <coughs> perdón, va de la mano de la política monetaria que vaya a hacer, no puede ir sola, porque si va sola va a generar una inflación muy fuerte. De esta política a cambiar tiene que ir acompañada de una fuerte política monetaria para evitar que la inflación se dispare aún más de lo que se está disparando. De lo contrario puede ser un caos. Eso lo tiene claro. El presidente es economistas lo sabe perfectamente, no puede aplicar política fiscal cambiaria y monetaria independientemente una de la otra. De hecho, fue lo que dijo el viejo ministro de Economía Argentina, Guzmán, cuando recién asumió. Todos estábamos de acuerdo en la práctica, lamentablemente eso no ocurrió, más que nada cuando él se fue. Y me queda claro que el próximo presidente no va a tomar solo la medida cambiaria de dejar de disparar la moneda, sino que lo va a hacer en el contexto de un plan macroeconómico mucho más profundo. ¿Eh? Vamos a ver eso? qué es lo que hay en ese plan. ¿Qué quiere ¿Cómo? decir eso? ¿Regular precios? ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Y yo creo, Jorge, que de a poco van a ir desregulando los precios, eliminando los planes, esto plan 20, plan 12 que tienen, al mismo tiempo desregulando el sistema cambiario. O sea, eh, vamos a tener un, un proceso muy parecido al que tuvimos en a principios de los 90. Primero con alta inflación, por obvio motivo, por la inercia y por un plan económico fuerte para empezar a reducir las expectativas, más que nada, y a medida que empiecen a caer las expectativas, ahí sí se va a liberalizar el sistema cambiario, y repito, va a volver a un tipo de cambio eh, de flotación, eh, más que oficial o, que, o cepo cambiario como el que tenemos hoy. Lo que no sabemos es cuánto va a demorar esto. Sí, en aquella época hubieron dos o tres planes hasta el famoso 1 a 1, la convertibilidad, dos o tres planes que fracasaron anteriormente, el plan Primavera. Bueno, eh, por ejemplo, eh, vamos a ver cuántos hay ahora. Si en la primera sale bien, fantástico. Y si no, bueno, irán a, este, realizando planes en torno al objetivo de dejar la economía liberalizada y entre ellos también el tipo de cambio. Y en el mientras, ¿la gente cómo hace para vivir? Ese es el gran problema y ese es el gran drama de ver qué resistencia hay a todos estos cambios. Son cambios muy duros. Muy fuerte. Se habla de un ajuste fiscal violento. Y ahí está la incógnita, Jorge. ¿Cuál es el apoyo político y social como para llevar adelante esta, estos ajustes? Si logra obtener el nuevo presidente, y bueno será todo rápido, doloroso, pero rápido. Un jarabe tragado rápidamente. De lo contrario, van a ser dosis ¿eh? que se van a extender en el tiempo. Ahora, no es una cucharada de jarabe, es un frasco de jarabe. Es uno o varios fracos de jarabe, sí, ¿Sí? efectivamente. Tomados sí, sí, por, por, por, por, por el pico, ¿no?, en cucharitas. Tampoco... Sí, sí, tenemos varios, ¿verdad? Por un lado, lo más fácil que es la financiación, que parece, parece raro, pero está claro a partir del nuevo ministro de Economía, que la perspectiva es obtener algún préstamo fuerte para este licuar un poco, las eh, incrementar y respaldar un poco las reservas. Ese es, aparentemente sería el tema que ya está encaminado es el perfil del ministro, no le pidamos nada macroeconómicamente hablando al ministro, más que el, el perfil monetario este que es su especialidad y financiera, nos queda justamente lo que tú dices, que va a pasar con el desempleo, que va a pasar con los ingresos, sí bueno ahí el ajuste va a ser muy fuerte y daría la impresión que muchos colchones no hay, por lo menos no se han anunciado hasta este momento. Gracias eh, Mauro por tu aporte, nos vemos bueno, la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.